Empezaron los sorteos de las quinielas, seguían la Lotería Nacional, todavía estamos esperando la cabeza y en la provincia de Buenos Aires acaba de salir el 4391, 4391 a la cabeza en la provincia de Buenos Aires y mientras tanto nosotros vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendro para repasar las novedades policiales y ensaladillo del fin de semana. Buen día comisario, gracias por atendernos. Buen día a usted eh, ¿Cuáles son las novedades del fin de semana comisario? hecho En primer lugar, una tentativa de hurto ganado menor el día sábado en horas de la tarde en la zona de la Ruta 91 de Acceso Álvarez de Toledo donde cuatro sujetos intentaron sustraer unos, sustraer porcinos dos de ellos fueron aprendidos eh, y puesto a disposición de la justicia resultando uno de ellos mayor y uno menor uh -huh. eh, y el segundo hecho es un robo calificado que aconteció en ocho aproximadamente a las 22 horas ...en el que resultó damnificado Norberto Juan Nieto... ...quien en circunstancia arribaba a su domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen... Fue por dos BNN masculino uno de ellos armado, los cuales le sustraen el dinero de la recaudación del día del comercio del cual es propietario nieto. Uh -huh. Este hecho fue caratulado robo calificado y también se le dio intervención al doctor Alberto Saramón. Uh -huh. Esas serían las dos novedades del fin de semana, Carlos. Muchas gracias. ¿eh? gracias a Hasta, luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con los hechos sucedidos el fin de semana aquí en la localidad de Saladillo. Seguimos. Llega Ricky Martín.